...muy densas conversando durante un largo rato, esperamos no cortarle el chorro a nadie. Eh, no bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este conversatorio que hemos dado en llamar Arte y Resistencia Queer, conversaciones torcidas sobre las redes que nos sostienen. Me acompañan Vir del Mar, poeta cordobesa, librera autora de este libro hermoso que pueden encontrar en la mesa donde está Mateo Dios, que ahí en Mateo saludá si así, así te ven. Así compran. Así compran. Recién salido del horno este poemario, muy bello, muy necesario. Me acompaña también Gaita Nil, poeta, editor en puntos suspensivos. Hola Gaita. ¿Cómo estás? Y Clara Inés, que vino porque este evento se llama jauría y ella es un perro, así que está está chocho de estar aquí entre nosotros editora en Trench en Elemento Disruptivo y también poeta. Un aplauso. Bueno, el tema de conversación va a ser un poco pensar en los vínculos no hegemónicos y particularmente cómo estas formas de vinculación fuera de la norma están integrando actualmente nuestras imaginaciones en el arte y particularmente en la literatura. Y por supuesto la idea es que pongamos en debate algunas cuestiones y también que sobre el final quienes quieran puedan participar del diálogo y aportar a lo que vayamos a decir. La primera pregunta que tengo para hacerles es ¿qué entienden ustedes por vínculo no hegemónico? Y acá toma la palabra la que quiera. A ver si sí. eh, ah, mira no eh, creo que hay un humano que un fondo, humano? gracias por darnos sonido <risa> Allá. no te dio sonido todavía todo hegemónico es un vínculo que no es lindo o no, no. <risa> eh, ay, me siento en el colegio de pronto cuando... <risa> profe formación <risa> ética <risa> y ciudadana pero más progresa las claro. que entiende por vínculo en hegemónico desde mi uy bueno, desde mi punto de vista eh, los vínculos no hegemónicos son aquellos que se piensan y se construyen por fuera de las normas, no solo las normas sexoafectivas, ¿no? Digo como por fuera también del, del sistema capitalista, por fuera de eh, las, las corrientes de pensamiento más conservadoras eh, y que se extienden, o sea, Para mí, lo principal y lo, lo, lo fundamental es que se extiendan fuera de lo sexo afectivo. Digo, como poder construir vínculos no hegemónicos en todo lo que hacemos en nuestra vida. Digo, como vínculos no hegemónicos entre compañeres editores, vínculos no hegemónicos entre editores y autores, y etcétera Entre amigos también. Eh, si sí, yo comparto un poco lo de pensar fuera de la norma, eh, porque a veces... Pienso y algo que recién hablábamos, por ejemplo, eh, cuando transicionamos hay muchas cosas que uno empieza a pensar, por ejemplo, la heterosexualidad. Como si yo yo vengo a muchos años de lesbianismo, transicioné y me siguen gustando las mujeres son las tortas y demás. Entonces, ¿por qué ese miedo a nombrarnos heterosexuales y no el miedo a la heteronorma, por ejemplo, o a la heterosis norma? Eh, entonces, también reapropiarnos o resignificar eh, la, la cancelación y volver a habitar de otras formas, no hegemónicamente, tal vez las más palabras o resignificarlas, pero si no parece que hay cosas que están prohibidas, como la monogamia está prohibida eh, y no, tiene que ver con consensos, tiene que ver con lo que armamos, tiene que ver con... Eh, y eso también es no hegemónico, porque ya nuestras existencias son no hegemónicas. Creo que en un punto con esto que decías es del consenso y de la, eh, la monogamia o las formas tradicionales que las podemos reapropiar, en definitiva tiene que y, que ver con cómo nosotros nos paramos frente a esas situaciones, digo ¿no? como hacemos las preguntas incómodas o tenemos una vida heterosexual o monogámica como nos la bajaron. No, tipo, empezamos a hacer preguntas incómodas, empezamos a cuestionar esas formas. Sí, también en relación como a las como a cómo en las vincularidades ya hay establecidas incluso a través de digamos de, la, de, de, lo, de los imaginarios ligados al género cómo se reparte el poder, ¿no? Como pensar en cómo eh, hay roles de mayor poder, poder y de menor poder que muchas veces habitamos de una manera medio natural porque fue como nos enseñaron que eso se hace, ¿no? Como hay un varón eh, mayor en la mesa, bueno, se escucha al varón mayor de la mesa eh, y las otras, y, y las feminidades callan, no sé. Digo, como para para también pensarlo, como me quedé pensando en pensarlo en un hegemónico en todas las formas en las que nos juntamos a hacer cosas, a pensar cosas, como la vinculación también... No solo desde lo afectivo, sino también desde lo material, de, desde lo material digo del, del hacer, perdón, soy de Capricornio, eh, entiendo el mundo de esa manera, eh, como pensar la materialidad, como la materialidad también se modifica a partir de los modos en los que nos vinculamos y en esa materialidad también están los diálogos de poder. Sí, eh, pensaba en algo, esta pregunta está fuera de, de programa, pero mencionaban, por ejemplo, en la forma de vinculación no hegemónica fuera del capitalismo, por ejemplo. no eh, digo, el, el capitalismo es como el gran victimario de todos nosotros, es como que estamos sujetes a él y es muy difícil llevar a cabo prácticas por fuera de ese sistema, pero de repente, por ejemplo, aparece como opción la autogestión, no que es como una idea en la que muy pocas personas piensan o en la que no se atreven a pensar justamente por todo lo que eso implica. Eh, ¿Cómo les parece a ustedes que puede promoverse quizás una práctica autogestiva? O desde la experiencia de ustedes, ¿cómo ha sido la autogestión eh, a lo largo de estos años? La autogestión, eh, por lo menos yo me acordaba hoy que vine a este espacio por primera vez a una FLIA de emergencia eh, ya unos cuantos años y fue la primer FLIA que vine, no con mis libros bueno, mis libros, ¿no? entre comillas eh, pero no con los libros con los que trabajo en edición sino con otros libros de compas de la FLIA yo empecé a militar en la FLIA y me, me, me hice acordar eso como la primera vez que vine a este espacio fue por eso eh, se estaba tomando el espacio y bueno, estábamos medio resistiendo ahí Eh, y yo creo que pasa como que la autogestión, creo que quienes estamos acá más o menos noto que, que se entiende para dónde va o qué queremos como medio que, que no haya una apropiación de las instituciones de nosotros y ahora lo que me está pasando es al revés, que a medida que va teniendo visibilidad de los proyectos, también porque es necesario lo que estamos haciendo me parece eh, pasa al revés, una vez que ya aún está en una posición de bueno más o menos puedo manejar esto autogestivamente nos quieren venir a chupar eso y apropiarse y a poner el lobito al gobierno acá y el lobito gobierno allá y también pasa que es muy difícil negociar cuando hay necesidades materiales, volviendo a la material entonces uno tiene que poner la balanza si va a leer, no sé, al evento gobierno la ciudad o no cuenta con esa plata, por ejemplo y es también otra forma en la que UNES se quiere correr justamente de, de ese tipo de trabajo por decisión o por necesidad, por lo que sea eh, pero de pronto hay una apropiación incluso de la autogestión Eh, como que se complejizó para mí el panorama. Antes era como autogestivo, no me importa, nadie me dice lo que tengo que hacer y ahora es como, bueno, empezar a poner la balanza eh, qué necesitamos para difundir lo que hacemos y, y cierro con esto, retomando como lo de las redes, creo que son estas redes las que nos permiten, estas redes las que nos permiten que el autogestivo no sea cada persona en su isla, sino que sea como una gran isla y un gran cardumen, digamos. Tratando de resistir y, y más que resistir y más que sobrevivir y vivir, vivir y con placer y más allá de, de esa hegemonía donde siempre estamos sufriendo por capitalismo y otros. Y construir nuestras realidades también, ¿no? Como si no siempre está como el imaginario de que lo único que podemos hacer o permitirnos es resistir, sobrevivir. Digo, también podemos construir por fuera de... Digo, la resistencia me parece como un modo de vida, me parece algo muy valioso, pero digo, también podemos empezar a pensar en otras formas. No sé si soy yo o es otro micrófono, pero espero no ser yo. Si no, explíquenme qué tengo que hacer. Es que los micros están muy cerca. Y ah, okay. a, alejémoslos, a ver qué pasa. Eh, en esto que decía Gaita recién, que me parece reinteresante, cómo se ha contado el imaginario de la autogestión desde un lugar con un nuevo relato que es el del emprendedor, el emprendedurismo, que es un imaginario súper individual, digo, como en donde ahí es donde tenemos que ahí sí tenemos que resistir más que nunca y porque la autogestión es esto es una red horizontal en donde construimos digo en, en nuestro oficio, sobre todo el de la edición nos construimos autogestivamente aprendiendo entre nosotros pasándonos data de qué imprenta está con el mejor precio en este momento o qué tamaño del libro conviene por sobre otro, cómo maquetar, qué información está circulando. Exacto, o sea, como Es, es más una red de, de, de valor de iguales de que sí, También estamos vendé para comer, pero también hay una hay una realidad que también creemos en esto desde un lugar más ideológico político que solo capitalista. En donde el relato del gobierno de la ciudad es, miren estos emprendedores, porque también eso es masculino, ¿no? En donde siempre estamos estar invisibilizadas. Como, miren estos emprendedores y el relato está de la meritocracia, ¿no? Como el emprendedor que se sostiene y que puede llegar a hacer lo que quiera. Y es como, no, o sea, no llegas nunca así. Sí, perdón o esa quería decirme me, me pareció interesante pensar también en la figura del emprendedor como alguien que produce todo el tiempo para vender algo no me parece que un problema de la de, de la forma en que producimos arte hoy por hoy y pienso fundamentalmente literatura en nuestro caso tiene que ver un poco con esa figura no como si todo el tiempo hubiese que producir algo para publicar algo y esa fuera la única manera de estar eh, en el medio, ya sea escribiendo, editando, bueno, nosotros entendemos que esos tiempos no son siempre los tiempos de un emprendedor, ¿y no? Bien. Eh, sí, primero que eso hace que siempre, indefectiblemente, terminamos siendo como la mano de obra informal eh, de, de determinados círculos, empresas, eh, gobiernos... Digo, muchas veces no, muchas veces es un trabajo bien reconocido y otras veces terminamos como funcionando ahí como... como qué? El cupo. Como el cupo, exactamente. Y en esto que nombraba Clara, me parece que hay algo, no sé, que a mí al menos me aqueja eh, y que vengo como pensando, que también tiene que ver con la vincularidad, ¿no? Con cómo nos vinculamos con nosotras mismas. Y con esta idea del amor propio que tanto eh, ha venido a, a tirársenos encima eh, y que hace eco de algo que es esta como es una ideología de, de que ensalsa el individualismo constantemente ¿no? como ponemos netflix o cualquier plataforma de, de cosas para ver querés ver un documental y en general son documentales que son de personas es como Se documenta la vida de alguien en particular, porque esa persona es especial por determinado motivo, ¿no? Y a mí ahí hay algo que me hace muchísimo ruido, porque quizás yo porque vengo del teatro y tengo como una nostalgia por lo grupal, pero digo, ¿cuáles son nuestras fantasías colectivas? ¿A dónde están? Porque no... Eh, Es como, siento que hay algo ahí que tenemos que, que alimentar y que volver a crear, porque quizás las fantasías colectivas del pasado ya no nos sirven, no funcionan, tenemos que pensar nuevas. Y solo funcionamos como colectivo para el algoritmo, digamos. como Y me parece muy triste eso, que, que solamente funcionemos colectivamente para un sistema que nos acomoda en formato de datos y para que seamos consumidores a partir de eso y eh, y eso para mí tiene mucho que ver con cómo nos vinculamos con nosotros mismos porque en lo colectivo siempre viene a pérdida de la individualidad no es como la subjetividad importa pero al mismo tiempo hay un esfuerzo que hacer hay un consenso que crear hay una idea que tiene que ser colectiva y no de, de personas individuales no no sé No, no, creo que es muy interesante lo que planteás eh, por varios motivos. Primero, también hay como una forma medio hegemónica de acercarse a los textos y de acercarse al arte, ¿no? Como si el arte tuviese que documentar la vida de quien lo produce. Eh, nos pasa mucho, de hecho creo, como como autoris queer, ¿no? Esto de que, ah, seguramente está contando algo de su vida, algo que le pasó... Y es un problema eso, ¿no? Como acercarse al texto eh, escrito desde una imaginación queer como si estuviese documentando algo de la vida real y no fuésemos capaces, por ejemplo, de producir fantasía, ¿no? Y en sentido, en relación con la fantasía colectiva, que me parece hermoso como concepto, quisiera preguntarles si eh, hay algún texto, alguna obra de teatro, tal vez, algún eh, alguna manifestación artística que recomienden y que permita pensar en ¿no? la imaginación queer como un resorte de fantasías de todes. Yo tengo un poema. ¿Se escucha o no? A ver. ¿Se escucha con esto? No, ¿Se no. escucha, Gaita? ¿Sí? ¿Lo escuchan? Bien. Sí. no si se escucha este ya funciona un poco mejor me ¿no? si sí, un poco mejor este es un poema de un compañero transputo un amigo eh, que, que editamos de puntos suspensivos se llama neu él y eso es poeta y escribió no tengo idea de cómo funcionan los espacios de puto se pero hace un rato que vengo mariconeando con otros que tampoco sabe mucho sobre esos lugares. Yo entiendo un poco de nuestro lenguaje, nuestros movimientos, nuestras formas de hacernos saber que nos gustamos. Es un idioma que empezamos a crear desde el exilio, lejos del territorio puto o en su mismísimo centro, vaya aún a saber. Sé que te veo hacerte un bollito entre mis sábanas y me dan ganas de escribirte hasta mañana, mirándote roncar, Sé que te veo besarte con mi novio y me dan ganas de mirarlos hasta mañana, prepararles el desayuno y que me hagan mimos cuando me baje. Me emociona nuestro lenguaje porque algo tan nuevo y tan propio está por un instante intacto de toda posibilidad de colonización. Me gusta esta idea de la colonización, ¿no? O sea, en efecto es un poco eso. Es como que están absolutamente colonizadas por la heteronorma nuestras prácticas y también nuestra forma de imaginar, ¿no? Eh, ¿Alguna otra referencia? Aquí la, las editoras libreras. Eh, yo lo primero que pensé es en la colección de poesía transmasculina que es, digo, si bien son eh, libros donde cada autor tiene un libro la idea de colección como una colección que piensa la masculinidad trans me parece una fantasía colectiva ¿no? como una una un pensarse por fuera de y dentro de otras cosas eh, y digo para mí es importante como eh, quizás esto es una diferencia con las fantasías colectivas históricas previas que tienen que ver con la eh, que la individualidad realmente se difumine, ¿no? No que, que quizás el cuerpo colectivo es mucho más importante. Yo creo que las subjetividad es sí importante, pero que sí tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Y creo que la, que la colección que en la colección hay algo hay algo de eso, como varias jugando para lo mismo. Eh, y también me hizo acordar un, mucho un poema de la Gema Ríos. que... Eh, que habla sobre el deseo, en realidad, ¿no? Como de, de, de desearse entre personas trans, como habla de, de, de, sus, de lo que sus amigos le han enseñado en relación al deseo. Eh, y habla, no me acuerdo cómo es textual la frase, pero dice que en la paridad aprendió a sentirse cómoda. ¿no? Como en algo del, del, de eso colectivo que también se refleja y sucede eh, en el deseo, no solamente sexual, sino el deseo pensando en que deseen que mi existencia esté acá, ¿no? Que deseen mi presencia en un lugar, que en estos vínculos se desee que yo esté presente y que y que construya, no solamente como en lo erótico, ¿no? Aunque eso también es erótico. Eh, ¿Clara? No, eh, me quedé pensando en un poco lo que vos dijiste más temprano, como cómo leen las las narrativas queer eh, y la poesía queer. Y en ese sentido... Voy a, voy a irme por la tangente, porque mi memoria es muy mala y, y me acabo de exhibir, pero no importa. Eh, en ese sentido pienso que, que lo que yo como editora siento que está como faltando de parte nuestra de los editores, no quiero decir que no se esté escribiendo, es un poco pensar otras otros imaginarios. Como que las personas que formamos parte del colectivo podemos escribir de algo más que de nuestras existencias de manera literal porque digo escribir ciencia ficción también puede ser escribir sobre nuestras existencias eh, digo, pero como poder permitirnos construir a los editores libros que no sean estrictamente leídos como la existencia de la persona que escribe en este quiero responder Dale para. ¿Está bien esto? No, no está bien eso. ¿No? Pero ah. te voy a hacer... Es que puede que se te escuche pero que no tenga no, no esté bien en el retorno. Ay. que eh, quiero tomar eso como auditor. Em eh, A mí me parece que sí, pero que también que hubo tanta, por lo menos como persona trans, hubo tanta apropiación de nuestras voces que era necesario equilibrar la balanza. como Y creo que también lo que pasó es que están esperando de nosotros escribir como personas trans. Totalmente. Y ahora nos pasa al revés. Es como, bueno, pero no soy solo trans. Escribo, tal vez, antes de transicionar. Como que ahora nos toca decir, bueno, ahora que existimos, che, hacíamos otras cosas. Tal. No, totalmente. Pero no es una cuestión de los escritores, para mí. ¿eh? Es una cuestión de nosotros como editores. O sea que, digo, en ese sentido que nosotros como editores también podamos proponer otros libros, que, que los libros que están son necesarios porque también permiten a otras personas saber que pueden escribir, saber que lo que les pasa es valioso, saber que lo que les pasa es importante, saber que lo que les pasa es real. Pero digo, también tenemos que empezar a apropiarnos de toda la literatura, o sea, como eh, no podemos quedar marginadas a la literatura de intimidad. Tenemos que destrozar la literatura que existe hoy. O sea, tenemos que hacerla nuestra y destrozarla. Punto. Me gusta la idea de destruir, en ese caso. Sí, sí, porque no, medio que no, no queda otra, no en un punto. Es como, o te ajustás a ciertos parámetros o propones parámetros nuevos. Eh, ¿Cómo está? ¿Ustedes escuchan mucho el lío de los micrófonos o, o somos no? Ah, Perdón. sí, ok, ok, ok como que no, no, no sé si, si, están, si están percibiéndolo o no. Eh, y estas imaginaciones, estas fantasías, estas nuevas formas posibles de enunciación, ¿están presentes en los textos que ustedes producen o que ustedes editan? Sí, en punto suspensivo, sí. Eh, yo a, a mí me causa un poco de peligro la palabra nuevo porque siento que no existían antes y yo creo que lo que... Y retomando un poco lo que dice Clara, yo creo que lo que... Hay, que tenemos que hacer, es discutir los cánones eh, y como eso, estar atentes a, a otras cosas pero no porque no hayan existido, sino porque está fuera del canon eh, y de eso tenía pensado hablar mañana. Eh, entonces sí, por lo menos, por ejemplo, la colección de poesía trans masculina nació a partir de un libro que no quiero nombrar, pero que es una lesbiana cis hablando desde la voz de un chabón trans de una forma hipermisógina misógina, eh, lo cual ok, tipo, por ser chabón trans no es que no sos misógino, que como desromantizar también la idea de que es trans entonces es todo lo que está bien de los varones que, que está mal de los varones cis. Eh, pero sí poner en la balanza otras narrativas, por lo pronto es eso. Y, y esto atendiendo a, a, no sé, por lo menos la cohesión de poder ser trans masculina está atravesada porque son chabones trans, pero no siempre hablan de ser trans, hablan de la familia o de lo que quieran hablar. Eh, Así que por ese lado, sí, yo siento que es, que es un poco lo que nos atraviesa, también pensando que no había, como no, había, no había muchas cosas. A nivel edición de libros, porque creo que las personas trans hemos hecho fanzines y un montón de otro tipo de, de publicaciones que siempre están como jerárquicamente por debajo del libro en forma de códice, que son los libros que vemos. Y también ahí eh, alentar a por qué fue la autogestión lo que a mucho de, de las minorías se quiere, porque nunca entiendo quién cuenta las minorías y cómo es que somos menos, pero qué hace que las disidencias tengamos que acudir a la autogestión y autogestionarnos, editar un poema o editar ensayos en fanzines y también la, la urgencia y esa necesidad de poder difundirla. Eh, así que yo siento que es un aporte o un intento de aporte de la editorial hablando en primera persona, pero no que no haya existido y, y sé que existen porque me encanta coleccionar fanzines de, de amigas trans y no binarias. Y, y es necesario también que le prestemos atención a buscar otras voces eh, y no esperar que nos llegue porque de pronto lo editó Planeta y hay un montón de libros dando vuelta y publicidad. Como creo que es nuestra responsabilidad buscar eh, otras historias e ir a escuchar y no que nos sirvan todo en bandeja libros muy, muy caros, pero bueno, es... O una escritora travesti por ejemplo cuando estamos en todos lados eh, me parece re importante lo que decís de salir a buscar porque me acuerdo eh, hace ya ¿cuánto? en 2015 más o menos cuando salió todo esto del tema de la paridad del catálogo y bla bla bla eh, compañeres editores eh, de varios géneros ehm Decían cosas como, no, porque no no leo nada bueno de eso. O sea, como, no, no estoy editando. En ese momento era como, bueno, que haya más mujeres en los catálogos. Como mujeres cis se planteaban en esos términos, ¿no? En ese momento. Y era como que haya más mujeres en los catálogos. No, porque no encuentro nada interesante. ¿no? Y salí a leer. Move el culo. Lee. Quedate ciego Quémate las pestañas No me importa No edites hasta encontrar algo bueno Digo, también hay una cuestión De comodidad de... Es una comodidad del mercado Es ¿Eh? la comodidad de que Se edita lo que se vende Entonces ahora Planeta va a editar Lo que se vende Y ahí es donde nosotros Volvemos a vuelvo a decir, tenemos que resistir Ahí sí, donde yo siento que es donde más Tenemos que resistir Y en, en, en ese sentido, en, en mi caso particular, tanto en Trench, en Trench nace como es un lugar de literatura urgente. Entonces las temáticas en Trench de los libros siempre están atravesadas por la urgencia, como la urgencia de mencionarse, la urgencia de construir una identidad, la urgencia de atravesar un duelo. Eh, y en el elemento está por la disrupción, o sea, bueno, ese elemento disruptivo. La, la otra editorial en la que trabajo en donde la búsqueda está por cómo les autores que forman parte del catálogo rompen con alguna forma de su vida. Digo, tanto puede ser como es una escritura, no sé, muy romántica en un momento donde se está todo el mundo está escribiendo, mucha gente está escribiendo literatura poesía más objetivista y de pronto editar a alguien más romántico como de romanticismo ¿no? eh, o eh, alguien que en su libro hace escribe su proceso de transición digo empiezan mencionándose en femenino terminan mencionándose en masculino como es el caso de futuro problema de marico carmona en, en donde bueno la búsqueda tenía que ver eso cómo empezar a romper el lenguaje ¿no? desde varios lugares como desde el ideológico y de Y de la forma también. Eh, y en ese sentido fue, fue un desafío como más también hacia adentro. Porque me parece que, digo, en el caso de puntos suspensivos, para mí es un catálogo. Yo lo veo y para mí es un catálogo, que yo diría perfecto. En tanto, es coherente, es pulcro. Digo, tiene, un, o sea, como que construye un sentido muy grande de trabajo. No nada. Eh, y en el evento nos eh, hemos trasaviados <risa> porque en esta búsqueda de lo disruptivo de pronto sacas un libro de haikus que decir bueno que okay, que tiene que ver es muy lindo pero bueno de, pero bueno como la búsqueda de estar siempre encontrando lo que rompe a veces bueno te lleva a decisiones raras <risa> voy a decir solo raras para mí hay como dos cosas Re en relación a esto de que decías de bueno cuando se empezó a generar esto de la paridad de los catálogos y qué sé yo primero, ni que todo lo que escribieron los chabones de heterosis la historia del mundo hubiese sido genial claramente no y también tenemos que tener nosotros las posibilidades y los lugares para fracasar, para errar para aprender, porque es algo completamente normal y es parte de los procesos, digamos como quien Quien pueda decir que tuvo una idea que siempre fue genial y que nunca cambió a lo largo del tiempo, pobre. Ah. Lo siento. Pobre si no hizo proceso, digamos, ¿no? Como eh, como poder halagar también el movimiento y la búsqueda de eso. Una de mis mentoras de la vida, Margarita Roncarolo, siempre nos decía, gloria y éxito son tan solo cuadernos. Como digo, no hay que temerle al fracaso, ¿no? Digo, esto, yo me acuerdo que esto de tantos libros de varones cis eh, malos que existen en el mundo, me acuerdo que lo dijiste una vez en un taller que hicimos juntas y me quedé pensando un montón, como, ay, tengo que dejar de buscar el libro, el último libro del mundo y empezar a preguntarme más por las conversaciones que los libros abren, eh, las preguntas que los libros abren, Y en definitiva ese es el valor del libro, el que tipo que estemos hoy reunidos acá es el valor del libro. Si sí, en ese sentido es interesante leer libros que dialogan entre sí, ¿no? Digo, ir conformando un mapa de lectura porque a menudo digo cuando pensamos en les autores heterosis, los varones sobre todo, eh, están muy asociados a veces con la idea de genialidad y una idea de genialidad asociada a la idea de originalidad, ¿no? Como si los varones sí fueran originales, todos escriben de lo mismo, o sea, Elena Vargas Llosa, Lena Pérez Reverte son el mismo autor de distinta nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Digo Y nosotros estamos un poco preocupados por eso. A veces nos preocupa la originalidad, nos preocupa mencionar cosas que ya fueron mencionadas y no pensamos en que en realidad mencionar lo que ya fue mencionado está formando parte de un diálogo. no O sea, nadie tiene la misión de ser original. Ya nadie puede ser original, de hecho, porque todo lo lo que queramos decir probablemente ya fue dicho, si no acá en otra parte del mundo. no Y esto también me parece interesante, como pensar los libros eh, de manera dialógica. Hablamos del arte, ahora hablemos de la resistencia un poco. ¿Qué le está faltando a la imaginación queer para que podamos considerarla parte de nuestra resistencia a la norma? Quiere polémica. Sí. Quieres empezar vos a ir así rompemos como la isotopía. Uh, me encanta, me encanta. Qué lo di. Al frente, eh. manda al frente. <risa> Déjenme pensar, pueden contar de 10 a 0? también puede ser como un ejercicio de bueno de qué fue lo que leíste últimamente lo que viste últimamente y qué falta encontraste en eso ¿no? para mí esto es algo que hablábamos ayer creo porque bueno nos encontramos en otro lugar comiendo de repente hablamos mucho todo el tiempo eh, para mí una cosa que nos hace falta entender y es una cuestión para mí de maduración es entender que podemos coexistir y, y no estar de acuerdo con como no como no siempre la bandera no siempre la <ríe> la quemaban eh, no siempre la bandera que alzamos tiene que ser la cosa más eh, el discurso más acabado ¿no? y de vuelta para mí tiene que ver con, con, con habilitar que los procesos y el movimiento son cosas permanentes y que tenemos que permitirnos trastabillar tenemos que permitirnos que los consensos no sean tan fáciles, no es fácil estar entre personas, quizás lo que necesitamos es eh, saber qué es un esfuerzo. No es fácil, jamás, no ha sido fácil, nunca. Eh, Entonces vos crees que hace falta un reconocimiento de esa posibilidad de disentir. Sí, y también vuelvo a lo mismo que dije al principio, como para mí nos hace falta poder fantasear como gozar un poco de, de, de lo colectivo, del cuerpo colectivo, de esas ideas, eh, para poder tener una utopía de la que agarrarnos también, porque siento que somos una generación eh, que de repente nada, que porque no sé, nuestros viejes eh, capaz pudieron soñar con tener un trabajo para toda la vida o quien tuvieron más suerte con construir una casa y ese tipo de cosas como esos sueños del capitalismo. Y nosotros crecimos y fue como ah, bueno, de una, eh, no, no había tener un trabajo para siempre, no crecimos me voy a casar. Crecimos diciendo que la gente se compraba la casa y era infeliz de todo modo, Sí, modos, sí, ¿no? exactamente. Y creo que de algún modo nos quedamos sin utopías y hay que ir a la casa de, digamos, hay que a la casa a la casa, a la casa de utopías. Eh, como inventarlas, agarrarlas de donde sea, no sé, amasarlas y y poder soñar un poco. Yo siento que estamos como un poco faltes de sueño para la resistencia. Como estamos resistiendo, pero a la vez estamos muy deprimides, entonces ¿para qué estamos resistiendo si estamos tristes, digamos, no? Como ir un poco en búsqueda de la alegría, porque la tristeza... Ah, estoy hablando un montón. La tristeza... Es hermoso todo lo que estás diciendo. Así que... Para mí la tristeza también es un lugar muy impuesto. Es el lugar en el que se nos quiere. Se nos quiere enojades, se nos quiere tristes, se nos quiere eh, desalientades, se nos quiere por fuera de... Es como, no, ah. nos paremos y seamos travestis alegres y generemos nuestras utopías, eh, seamos comunidades queers que realmente nos podemos pensar por fuera de la tristeza del sistema. Como también esa huida es ser queer para mí. ¿Con qué sueña Vir del Mar? Ah, con budines. ¿Con budines? Siempre. Piensa en lo porque esta va a ser una pregunta, la tiraste, o sea, ¿verdad? me agarro de eso como okay, bueno, pero la voy a pensar. ¿sí? Pensar, a pensar, a pensar. Sí, las miro así como que les miro así, ¿qué pasa? ¿Qué le está faltando a la um... imaginación, güey? Yo entendía que era la resistencia, no la imaginación. Pero no, a la imaginación para formar parte de una resistencia, ¿no? Es que para mí venimos de años tan ricos en resistencia y en, y en haber logrado o alcanzado derechos que creo que estamos un poco haciendo valer esos derechos. O sea, pienso en cómo llegamos a la ley de identidad de género y fueron años y años y años y años de un montón de diferencias que fueron dejadas de lado para armar frentes, para llegar a esas leyes, lo mismo con el matrimonio igualitario. Y creo que una vez que podemos descansar un poco, eh, igual digo descansar, tipo yo ni siquiera sabía que existía esta que transicioné, pero arrastrando estas luchas, que sí siento que son comunitarias, quizás no estamos dando ahora ese espacio para las diferencias, que yo creo que es lo que está pasando, porque de pronto nos encontramos con que las travestis de los 90 parecía que eran un pelotón, que todas querían más o menos lo mismo, y hoy tenés una traba allá, una traba en este partido, una traba de secretaria allá, una traba autogestiva, y esas diferencias se están dando entre nosotros y es ultra necesario que se den, porque si no parece que, es que eso, que estamos resistiendo todo el tiempo, y a veces entre trans no nos bancamos tampoco y no tenemos por qué hacerlo, porque en realidad las redes tienen que ver con por lo menos para mí, anarquista, con el apoyo mutuo, con las redes que armamos. Y no nos cae bien todo el mundo, y es así. Y era era necesario que se diera, dejar de lado las diferencias para llegar a donde llegamos, seguir resistiendo, porque haber llegado no asegura que las cosas se sigan cumpliendo, pero tal vez está bueno que haya diferencias. Yo estoy como a favor de, de, de decir, bueno, ahora que estamos acá, bueno, discutimos las cosas, no con el mundo cis, o no solo con el mundo cis o hetero cis, sino también entre nosotros, che. ¿Qué onda las políticas públicas? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda lo otro? Eh, tal vez lo, lo que nos falta es discutir de formas que no estemos reproduciendo eh, formas violentas o hegemónicas eh, de hacer política sobre todo, y con política me refiero absolutamente todo, la vida cotidiana, hacer arte, a eh, eso, como a, a aprender a no repetir las, las formas de vincularnos, pero no sé si no hay resistencia. Yo yo sigo viendo que después de tantos meses eh, no nos olvidamos de Tehuel, no nos olvidamos Santiago Cancinos, no nos olvidamos de Lucho Ávila, entonces yo no sé si no hay resistencia. Me parece que hay gente que no se acuerda y fachos hay en todos lados y que lo puto no saca los fachos y que lo atrás nos saca los fachos, lo sabemos, pero creo que son las redes que nos siguen sosteniendo que hacen que esté esta bandera acá atrás seamos cis, trans o lo que sea, me parece que no sé si pasa por lo cuiro Me parece que pasa por una conciencia de clase, me parece que pasa por otras cosas. O no solo por lo trans, queer, comunitario, digo, diversidad sexogenérica. Eh, estoy de acuerdo, primero. Mirá que fácil. Estar al último era re fácil al final. Ah, ok, no estoy a favor de lo que están diciendo. Me dijeron tengo que estar en contra. Eh, no, no, estoy de acuerdo Y me parece que lo que dijo Gaita Al final es clave como Empezar a entender que estas cuestiones No son solo unas cuestiones de cis, trans eh, O de cuestiones sexo-afectivas Sino que son cuestiones de clase Y hasta que no entendamos Que son cuestiones de clase Y empecemos a cuestionar nuestros actos Desde los más individuales Hasta los más colectivos a través de la perspectiva de clase vamos a seguir cometiendo los mismos errores de vamos a seguir eh, tipo vamos a seguir conquistando derechos que después no podemos ejercer que después están en peligro que después no, no sabemos que existen digo eh, garantizar también ese acceso a los derechos es una cuestión de clase digo hacer libros en donde Hay un catálogo de personas trans o hay un catálogo de personas disruptivas? Es una cuestión de clase. Elegir la autogestión es una cuestión de clase. Digo como siempre se va a reducir todo a bueno, somos anticapitalistas. Digo, como, o alguna forma del anticapitalismo. Porque también hay que resistir en este sistema. Digo, no, o sea, como tampoco podemos decir, no, "Ay, bueno, me mantengo al margen de todo, me voy a vivir al monte con la plata de mi padre." O sea, dale. No, bueno, si mi padre tuviera la plata me iría al monte a vivir, qué decirles está Ahí, muerto a, a, Claro, armamos una comunidad Te digo que igualmente, eso es algo, por ejemplo que, que aparece de pronto en los sueños no Digo, creo que de pronto estamos pensando en vivir fuera de las ciudades por ejemplo, me parece que la Bueno, vos, vos <ríe> ni, ni es loca Yo me vine a la ciudad Bueno, hablo por mí entonces. Yo sueño convivir en el campo rodeado de, de, de flores. Porque digo, en un punto también creo que la pandemia agotó algunas posibilidades de existencia, ¿no? Y que estamos muy agotadas de ciertas cosas. Mis sueños es que dejen de romantizar el campo. Basta. Dejen de romantizarme la soledad de mi infancia. No me romanticen la soledad y los trastornos de mi infancia. Vayan, vívanlo, pasen un rato ahí, disfrútenlo, agózanlo. Pero dejen de decirme, ¡ay, qué lindo sos del campo! ¡Bien! No. Además está lleno de no. bichos. Está lleno de bichos, mal, sí. No hay repelente que aguante, eso es cierto. Eso es cierto. Ahora hablando de los sueños, esto me interesa y después eh, quisiera ver si si alguien del público tiene ganas de hacer una pregunta, un comentario. ¿Con qué soñamos? ¿Con qué sueña Virda el Mar? Me gusta cómo suena Yo esa pregunta. Si está pensando que en el libro tengo un poema que se llama Si me dejan soñar y si me dejan lo leo, si me dejan leer. No. <risa> Bueno, se llama si me dejan soñar. Travestis en las colas del banco, travestis vendiendo flores, travestis legisladoras y ministras, travestis en los mostradores, travestis en las pasarelas y revistas, travestis matronas, travestis sicarias, travestis corriendo en Fórmula 1, travestis jugando al fútbol y a la mancha, travestis niñes, adolescentes y viejes travestis dando conferencias, travestis reinas y presidentas, travestis fotógrafas, travestis ganando premios de literatura, travestis trabajadoras sexuales, travestis peluqueros y maquilladoras, travestis cantantes y costureres, travestis no haciendo nada, travestis tomando sol en la playa, travestis siendo monjas, travestis marchando en el 8M, travestis construyendo casas, travestis propietarias, travestis borrachas y abstemias, travestis ayurvédicas y paracetamolas, travestis marmolados, travestis destetades, travestis mortíferas cuchilleras, travestis en teatro para infancias, travestis en películas, siendo personas, travestis ceramistas y pintoras, travestis caminando por la calle, travestis bailando por las paredes, travestis comprando verduras en hojotas, travestis haciendo de este mundo la fantasía más bella que podamos imaginar bueno ahí nos queda muy claro cuál es el sueño bellísimo y ustedes con qué sueñan Es la verdad estoy muy desconectada de mis emociones. Sueño con que me dejen de preguntar eh, eso, cómo me siento, o sea, que sueño con que me dejen ser la persona neurodiversa que soy y me dejen de preguntar que no, no me pregunten cosas que tienen que ver con mis sentimientos. Estamos bien así. Y que me dejen de preguntar si, si leí el, el manuscrito. No leí el manuscrito todavía, no tuve tiempo. Denme tiempo. Es difícil leer manuscritos, ¿no? Como es, realmente, manden manuscritos, siempre decimos eso, ¿no? Como que comuníquense con las editoriales, manden textos, pero tengan paciencia también porque detrás del mail hay personas que no tienen siempre tiempo de responder enseguida eh, y lleva tiempo verdaderamente, ¿no? Eh, está bueno eso también tenerlo en cuenta porque a veces digo hay muchas personas que quieren mandar textos y dicen uy, no me van a responder, ¿no? Lo más probable es que sí te van a responder, pero pasado un tiempo, ¿no? Como hay que leer primero. Eh, viene bien eh, aclararlo. ¿Y Gaita? ¿Con qué soñás? Eh, Gaita sueña con tener una motorhome de dos pisos y vivir arriba y abajo tener una biblioteca popular. Sí, y alguien tendría que conducir porque no me gusta conducir y menos motorhomes Porque imagino que va a ser re difícil. Pero como lo de viajar, tipo, me, me gusta viajar, pero me encanta, sorry, soy porteño, me encanta ser porteño. No sé si me gusta ser porteño, es lo que soy, es como trans, no sé si me gusta, me tocó. Eh, pero me, como que eso, poder volver me, y poder irme, como acuario, eh, como eso, ir como por las provincias y hablar con niñeces trans y no binarias y decir, hey, puedes existir e irme. Y, y podés escribir, como... Eh, ese es mi sueño vivir en una motorhome. O sea, la fuga. <risa> no, el viaje, más que la fuga, y más al encuentro que a la fuga. Yo iría al movimiento, al movimiento. Lo llamaríamos al movimiento. Qué importante. Nicolás Golfer, usted con qué sueña? Uy, ah, no esperaba que me preguntara. Muy preguntaran... bien, Peter Mar. Aplaudan a Windermar. No pero que, que me preguntaran. Yo diría que soñaba con un sanguchito vegano para esta noche, así que lo voy a buscar después. No, pero sí creo que que Sueño con que podamos entendernos algún día, ¿no? Como que podamos sentarnos y hablar, digo, y, a, y construir desde el disenso, pero construir en fin, digo, que el disenso no nos paralice. Me parece, antes les escuchaba y pensaba en algo que creo que a veces se nos escapa un poco, hablamos mucho del colectivo LGBT, QIA, y siempre hay cada vez más siglas, por suerte, para incluir, pero verdaderamente el colectivo es una figura retórica, ¿no? Es como que hacemos muy pocas cosas colectivamente, ¿no? Y me gustaría eso, me gustaría que esa construcción colectiva pueda pudiera ser efectiva y que nos convoque a todos verdaderamente a todos Dicho esto, ¿alguna pregunta, comentario, algo que quieran observar? A ver que me acerco y te doy el micrófono. Ay, qué hermoso, mirá. No. A ver ahí. ¿Y si no? A, ver, A la persona de sonido, acá hay un eh, micrófono que no anda. <risa> ¿La producción? No, ahí, ahí Hola. Ahí está, ahí está. Ahí está. Buenas tardes, soy Gio. Eh, nada, contenta por el, todo este evento, genial. Eh, ahí está hablando con una amiga. Eh, yo eh, pongo mucha énfasis en eh, el lenguaje crea realidad y eh, no no puedo eh, soportar la palabra de resistencia eh, yo creo que eh, ya a esta altura de la vida 2021 yo quiero vencer yo no quiero resistir más eh, no sé qué piensa la mesa acerca de esa posición muchas gracias gracias a vos qué pensamos de esto yo estoy re de acuerdo o sea como esto que decíamos también de que cómo construir nuevos lenguajes, cómo escribir es una manera de torcer el sentido, digo, en este momento lo hablamos en la radio hace un rato, como a la batalla, estamos en un momento de batalla cultural muy grande en donde el sentido está en juego. Entonces, si seguimos, de, o sea, como hacer un poco mala víctima todo el tiempo, ¿no? Como deje, o sea, no nos pongan más en ese lugar de resistencia. Yo no vine acá a resistir. Yo vivo, mi existencia vale y te la tenés que fumar. Punto. o sea soy esto no te gusta lo siento a mí tampoco me gustas Sí, yo, yo creo que tiene que ver con, con una exigencia eh, de militancia constante de, de estar ahí todo el tiempo eso eh, de, de ser la persona que milita a la persona que y hay un punto en que no querés no, no querés milita. a veces no querés Y bueno, a veces se te nota lo trans, se te nota lo puto, se te nota... Y es como que igual tenés que defenderlo, decir, no, puto, pero orgulloso. Como a mí, a mí sino resistencia me gusta, pero más del lado anarco que trans. Y no me gusta la palabra orgullo. Como no entiendo eh, de, de qué tengo que estar orgulloso. Si es ser trans, como soy morocho y no me siento orgulloso por ser morocho, a veces me tiño. Entonces, como que creo que hay palabras que nos han servido, resistencia nos ha servido, pero hay momentos en que queremos descansar de... de de ser una imagen eh, como medio perfecta, ¿no? Lo que decía antes, de, de pensar que no nos podemos equivocar, de pensar que no tenemos actitudes machistas o que no tenemos actitudes celosas o lo que sea, cuando en realidad las tenemos, pero parece que tenemos que ser perfectos y resistir todo el tiempo y ser fuertes todo el tiempo. Eh, y me parece que no pasa. Eh, pero que igual lo seguimos haciendo. Yo creo que la resistencia sigue siendo parte nuestra porque cuando hay que resistir, hay que resistir. Eh, y una vez, yo medio ya transicionando, una traba me dijo... Eh, que las personas trans de alguna forma estamos muy apegadas a la vida una persona trans que estuvo muy al borde de la muerte yo tuve situaciones también y me, me puse a pensar como ese que es verdad no sé no lo había pensado así pero que nos de alguna forma es una resistencia también porque que tiene que ver con una, no sé con encontrarnos supongo eh, pero es no sé eso es lo que me disparó no sé si no, está perfecto Sí, eh, me parece que también los significantes corren el riesgo de ser resignificados, ¿no?, con el tiempo. Eh, y también hay significados que son muy personales, digo, quizás lo que resistencia es para une tendrá un sentido distinto para otro. Y el punto es que siempre hay algo que está delante de nosotros y a lo que, si no resistimos, nos tenemos que enfrentar, ¿no?, por lo menos. Es como eso es un dilema en realidad que no se puede resolver con facilidad. No sé, Vir, vos cómo lo ves. Eh, primero, gracias. No lo había pensado así, como me hizo acordar a, a esto que desde que empecé a transicionar me sucede todo el tiempo que, que es algo que no sucede. Digo, como esto de la felicitación por transicionar. Sos súper valiente. La verdad es que... Y, y digo, Es algo que, que hablo mucho con una amiga con la que vivo y creo que, que, que también con la resistencia, ahora que lo pienso, sucede algo parecido, que es como termina siendo un efecto colateral. Yo tengo que ser valiente, pero porque la, eh, la sociedad es una mierda, digamos. Como, finalmente tengo que ser valiente porque es re difícil transicionar, pero no por... Eh, no eso no, no es mi deseo ser valiente. Yo simplemente soy una travesti y ya. Eh, y lo mismo con la resistencia de una. Como que también funciona como una exigencia. Como... Sí, y a mí me... ¿Puedo? Perdón. No, y creo que no surgió nunca la charla y quiero decirla como la palabra deseo. Para mí no siempre resistir es como estar en guardia, sino que creo que hemos aprendido a resistir con deseo, con amor y con un montón de cosas positivas y creo que eh, la resistencia a eso no es siempre hacia fuerzas negativas o no siempre... Creo que supimos transformar también esa resistencia de algo que, que sentimos como amenazante... Y burlarnos o responder desde los márgenes o encontrar la forma de, básicamente, de seguir viviendo. Porque resistir para mí es seguir viviendo. Y bueno, ¿cómo seguir viviendo fuera de donde nos ponen? Desde otro lado, escribiendo poesía, haciendo estas cosas. Eh, y en ese sentido es una resistencia festiva también. No sé, yo por lo menos la resistencia la pienso muy festiva. Totalmente. Digo, eso, no hay que pensar en la resistencia como... Algo resignado, ¿no? Porque a veces decimos eso, o ¿cómo estás? Y acá resistiendo. Claro, como un cansancio. No, Exacto. igual lo entiendo, pero también para mí en la resistencia... Ay, voy a hacer la polémica solo. Ay, amo. Te voy a acompañar. O sea, no, no, no está Juan Solá para hacer polémica con él, pero... No, no haría jamás polémica con Juan Solá. Eh, bueno, eh, bueno eh, me, me, saben que yo soy muy directa. llamamos Te Tengo esa cosa. Eh, no, lo que quiero decir es, no me van a perder... Ah. Lo quiero decir es que igual para mí la resistencia hay una cosa que también está muy ligada a poner el cuerpo. Y creo que tenemos que empezar a cuestionar esta exigencia que hacemos hacia todos nosotros sobre poner el cuerpo. Digo, como colectivo. Como, ay, tengo que ir a la marcha. La verdad, no puedo ir a la marcha. Me encantaría ir a la marcha. Me da un ataque de ansiedad si voy a la marcha. Y no soy menos... Tipo, no estoy menos en contra de por lo que se marcha por no estar en un espacio digo, tenemos que empezar a pensar como igual quizás es resignificar la palabra es buscar otro término, lo que sea pero digo, también esos términos arrastran eh, modos de hacer que son muy condicionantes entonces si estamos hablando de respetar nuestras nuestros cuerpos, de respetar nuestros deseos, de escucharnos de construir nuevas formas insistir de, o lo que entiendo como insistir con ciertos términos que exigen que O sea, y rompen un poco con estas nuevas miradas. Entra al menos en eh, en choque. No digo que sea incoherente, también entiendo que los términos tienen que ver tienen un costado efectivo. Digo, está la intención del lenguaje. Digo, hay en la resistencia toda una, una trayectoria, toda una historia que quizás dejar de usar la palabra resistencia para alguna gente sería invisibilizar esa historia. o ocultar ese histórico y, y creo que podemos ser como más eh, perspicaces y poder entender que dejar cambiar un término o cambiar una forma de expresar una existencia eh, no, no, no, no anula lo pasado pero sí me parece eso como que creo que en la resistencia se exige todo el tiempo el, el, el cuerpo presente y nos deja fuera un montón de compañeros. ¿no? como poner el cuerpo todo el tiempo. Digo, compañeros neurodiverses, compañeres disca y etcétera, digo. Sí, bueno, se ha encendido una pólvora con la pregunta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o una pregunta? Como ven, lo agradecemos porque digo, todo. Sí, si querés volver, por favor. Sí. La nueva panelista. Sí. A ver si no bueno eh, no ahora la, la otra palabra es eh, sobrevivir eh, estoy cansada estamos cansades de sobrevivir yo quiero vivir plenamente con derechos como cualquier persona y disfrutar de todas las cosas de este mundo hermoso que tenemos cansada cansade de sobrevivir eso sobrevivir también no, yo a favor totalmente sí sí Re creo que ahí también hay algo como de esto que que nombraban antes de la o pensarlo desde una perspectiva más de clase que es que eh, más allá de, de nuestras existencias queer hay algo muy de base que es que hay una desigualdad enorme y estamos sobreviviendo a, a lo que nos han dejado no eh, Y sí, ya basta. Oh, y vieron que igual esto, de recién cuando dijo sobrevivir y antes de resistencia, como que sobre nuestras existencias nosotros resistimos y sobrevivimos. El resto del mundo es resiliente y se sobrepone. O sea, son unas manga de forros. O sea, así, ¿no? Corta. Como, ¿qué es esto de que nuestra existencia es una formita en la cual tenés que poner el cuerpo, te desgastás? y el resto es resiliente qué palabra horrible Malo, suena me, feo me da Parece, católica, no sé qué es a mí como... me da como importada como una palabra importada es raro, es, raro. Claro, es, es aparte es como de una traducción del inglés resilient no, sé si Rarísimo. no la usen, resiliente, horrible bueno alguien más, si no hacemos ya los, los saludos finales Y pasamos a lo que sigue porque hay una programación muy amplia y muy interesante en el Jauría Mutante. Ah, es, es, es, no. Como, Yo estoy por quedarme ciega de nuevo. Nos están, de pronto es un, una comedia musical. esto mal, mal. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por las preguntas, por, por estar atentes. Esperamos... Que, bueno, que lo dicho, que lo compartido aliente también el diálogo entre ustedes. Creemos que esa es la, la verdadera forma de construir. Y gracias a mis compañeros por esta conversación. Nos estaremos viendo muy pronto aquí mismo, ahora mismo, aquí abajo. Editorial Punto Suspensivos, a la que tanto hemos nombrado, está allí en la mesa, donde y se consigue el libro de Vir del Mar, de editado del Mar, por Influorescencia Editorial. Y también el libro de Gaita. Exactamente. Y el, el libro de Mateo. Muy bien. y el libro de Capitán Equir que está por ahí dando vueltas muchos libros ah, mucho muy libro. buenos ¿Me van y muy me el libro, por favor? muchas gracias